Bueno, les decíamos que la Comisión de Defensa de la Competencia se dio vuelta y ahora permitirá que la multinacional BIMBO compre PANIFIC y se consagre otro monopolio privado. Estamos en contacto con el coordinador de la mesa del PAN, Luis Echeverría. Luis, buen día. Buen día, ¿cómo estás José Luis? Muy Perdón bien, muy por bien. el imprevisto. Este, bueno, vamos vamos sobre el punto, Luis, este, contame qué pasó con esto, cómo, cómo a, además tengo la, la información, no sé si vos me la confirmarás o no, pero que ustedes quedaron afuera de la jugada acá totalmente hasta después que se había tomado la decisión. Sí, exactamente, como decís tú, este, esto fue Eh, el martes a la, a la noche que, que se transmitió y se escritoó la información nosotros al día siguiente fuimos a la comisión de la defensa de la competencia este en el día de ayer al mediodía el cual se nos se nos dio la, la resolución para nosotros sorpresiva en cuanto a la rapidez verdad este y después sorpresiva en cuanto al resultado porque en primera instancia fue tan contundente el, el, el fallo claro. que nosotros no veíamos este el por qué podría cambiar este con tanta con tanta diferencia de una resolución a otra verdad y como bien decís tú este se nos nombra por allí como que fuimos este, convocados y, y no nos presentamos cosa que no es cierto en segunda instancia nunca fuimos convocados y por eso no nos presentamos uh -huh. eh, ¿qué, qué es lo que piensan hacer ahora porque está, está... Está, como se dice vulgarmente, está todo el pescado vendido. Sí, no sé si tanto porque nosotros lo estamos analizando con, con nuestros abogados este, para poder recu recusar este y que el, el fallo se vuelve a revertir, ¿verdad? Eh, independientemente de eso, nosotros, viste que si, si tuviste el fallo, eh, autoriza la venta pero con cierto condicionamiento. Bueno, nosotros vamos a ser fieles. Este, en el seguimiento al cumplimiento de, de esas condiciones que le pone la Comisión de la Defensa de la Competencia, ¿verdad? Uh -huh. eh, bueno, ¿y cuándo toman la decisión ustedes? No no, no, no, nosotros ya la decisión la tenemos tomada. A priori, el fallo no nos gustó y vamos a ir este con todo lo que se puede hacer del punto de vista legal para revertir esta situación que a nosotros no nos conforma y seguimos diciendo el mismo argumento que eh, esta unión de esos dos gigantes, como bien lo decía tú en la presentación, este va a ser que sea eh, que monopolice eh, el mercado sin duda alguna y va a ser perjudicial no solo para los trabajadores, sino también para este los clientes, los consumidores, ¿verdad? En cuanto a qué? Van a subir el precio. Y, este van a manejar la calidad del producto claro ahora ustedes eh, en esta eh, cuando fueron citados el otro día ¿quién, quién fue que los citó la comisión no no fue a raíz de que nosotros no enteramos que había salido el fallo Ajá. o sea de no... ahí nos presentamos nosotros sí. como como como terceros este involucrados porque eh, en la primera instancia fuimos convocados y obviamente que seguimos involucrados porque como somos parte de esto este y ahí eh, nos presentamos como mesa del pan y nos dijeron que sí que efectivamente había sido el fallo y nos lo dieron cuando empezamos a leer vemos que este en parte de, de lo considerando decía que habíamos sido citados que no y que no nos habíamos presentado y en ese momento ustedes le, le dijeron les pudieron decirlo o ustedes leyeron cuando ya se habían ido No, leímos después porque viste que tiene 36 páginas. Ah, ahora, claro. sí, posterior sí, sí. a que analizamos, porque eso, no, no te olvides que fue ayer al mediodía. Sí, Nosotros sí. le hicimos un análisis primario de, de, de, de lo que dice la resolución y ahora estamos analizando con nuestros abogados este qué pasa a seguir. Todo lo legalmente posible se va a hacer. Y la mesa ya se este, expresó en estado de alerta y hoy se reúne el Ejecutivo. ¿Podría haber una recusación a partir de esa situación? podría haber una recusación, exactamente. Por eso mismo están estudiando los abogados este si es factible la misma. Todo lo que sea legalmente posible se va a hacer, porque entendemos que este fallo no solo atenta, repito, contra las fuentes laborales, sino también este contra los propios consumidores. Perfecto. Luis Echeverría, muchísimas gracias por el tiempo, la información y quedamos quedamos como siempre a la orden. Bueno, muy bien. no Gracias a ustedes. Hasta, Hasta luego. luego.